arrancó la campaña que se parece mucho a que se tape el inodoro, Maru. Sí, decíamos la semana pasada que es como un poco de la falopa de la mala, por llamarlo de alguna manera, porque arroja todo el tiempo novedades y datos que son no noticias, que terminan, digamos, tapando una cosa sobre la otra, videos de gente que aparece ahora desnuda aparentemente y que sabemos que todo esto tiene que ver con el escenario electoral que se está ya desplegando desde hace unos cuantos días. En medio de todas las heces trataremos de poder este, hablar un poquito en condiciones y en claves políticas, por eso ya estamos en contacto con Martín Rodríguez, periodista y escritor. Martín, buenos días, Diego y Maru aquí en la mesa. Hola, buenos días, ¿Cómo, ¿cómo están? Bien, Martín, bien por acá, y queríamos empezar citándote a vos en una nota que escribiste que se llama El Moyanismo Social, sí. que es bien interesante porque decís que el estrato de votos de Cambiemos no es únicamente las élites y que hay un error ahí en cómo estamos leyendo tanto desde el progresismo como desde la izquierda como desde el peronismo, la clave del de éxito de Cambiemos hasta ahora, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica ese avance de Cambiemos también sobre los sectores populares? Bueno, en principio esa es la foto del 2015, ¿no? O sea, la pregunta también se abra a preguntarse qué va a pasar en esta elección, ¿no? Cuánto ese voto, 51% del ballotage, también un poco forzado, exigido por el, por el sistema político, puede repetirse. La pregunta igual era sobre que hay todo un sistema de, para pensar eh, a, a Cambiemos a esa fuerza y a, y a su gobierno... ...que implica, por ejemplo, la idea de que es un gobierno de clase... ...de que es un país atendido por sus dueños... ...y tiene un montón de enunciaciones que en algún sentido son cómodas... ...y que nos permiten pensar aspectos ideológicos del gobierno... ...pero por otro lado nos, nos ocultan también eh, otros aspectos... ...que tienen que ver, por ejemplo, con su base electoral... ...yo creo que en la Argentina es una Argentina más que, más que polarizada... ...fragmentada electoralmente, ya hace muchos años... Eso es una fragmentación eh esa fragmentación digamos que no tiene que ver con que haya una crisis de representación al estilo de la época del 2001, qué sé yo, donde mucha gente no tenía no quería votar o no sabía quién votar o no tenía quién votar. En realidad me parece que hay una cantidad de ofertas electorales que representan un poco cierta fragmentación social. Entonces, en ese sentido hay una parte que es yo utilizo un concepto así un poco un poco sui generis, que, que muy y, y para mí muy creativo, del, del antropólogo Pablo Semán, que habla del moyanismo social, que implica un sector de las, de las clases medias bajas o de los sectores populares que, no son, que están por encima de la línea de la pobreza, que no viven una situación de marginalidad o exclusión claramente, y que a lo mejor en los últimos años de, del gobierno kirchnerista, a través de varias cosas que después se pueden repasar, se fueron alejando, a lo mejor fueron parte del 54 mítico del 54% del 2011 y que después se fueron alejando y que con, con, configuran una otra sensibilidad, digamos, incluso otra sensibilidad electoral y creo que es difícil y que en tal caso se inclina o más hacia Cambiemos, que hace el frente para la victoria y que aparentemente por la por las por los datos iniciales y y probablemente un poco tramposos, pero que, que arrojan las encuestas o los estudios de opinión, todavía se mantiene un poco alejado del, del Frente para la Victoria, ¿no? ¿Y eso crees, Martín, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de consumo adquirida y el querer más, como ese vuelco hacia Cambiemos? Es, esa es una serie, digamos, hay una lógica mecánica que supone que a la gente que, que ganó algo quiere más, o que ganó que ganó un poco quiere algo, y los que ganaron algo quieren todo. no Es decir, que hubiese como si hubiese habido un freno al, al afán consumista pero yo creo que hay va varios componentes en eso porque si hablamos en términos reales podríamos pensar que muchos de los trabajadores que pagaron ganancias y que querían dejar de hacerlo eh, el, el pago de ganancias en en, en, la carre en una carrera en la carrera eh, laboral de un asalariado puede ser incluso un freno en su ascenso porque mucha gente prefería no ascender por ejemplo literalmente, para no empezar a pagar ganancias. Pero uno diría, ¿esto lo solucionó el gobierno de Cambiemos? No, no lo solucionó. Yo creo que el agravante que arrastraba el kirchnerismo era que a los problemas eh, cierta negación o cierta estigmatización. no es decir, cuando Cristina decía que los trabajadores que reclamaban ganancias eh, constituían la aristocracia obrera, que, que algo de verdad tenía, por otro lado Cristina utilizaba términos más de un análisis político o de un editorialismo político político, agresivo no tenían que ver con lo que podía decir, bueno, evidentemente hay, hay que reconocer que en una democracia moderna, en un país occidental, las personas miden el mundo y su suerte en función de su propio bolsillo. Después, otros aspectos que son, por ejemplo, el voto cordobés, es decir, la provincia de Córdoba es, es una suerte de provincia gigante, no, no, no, es una de las principales provincias argentinas con una economía robusta, con ciudades con universidades con cordones industriales con con, agro, con, agri, con agroindustria con soja es un, y es una provincia prácticamente libre de kirchnerismo por ejemplo y ¿no? si, donde esos 12 años pasaban por el costado bueno efectivamente hubo una cantidad hubo un destrato, hacia el incluso hacia el hacia el cordobés pobre humilde trabajador en la negación eh, y sobre todo el gobierno ¿no? si se cometieron errores que tenían que tuvieron que ver por ejemplo con con el abandono durante la rebelión policial. Entonces, lo que yo hago en esa nota es un repaso sobre posibles núcleos o colectivos electorales que objetivamente podrían haber ido al frente para la victoria y que finalmente decidieron no hacerlo y que conformaron casi una subjetividad anti-FPP, anti-FPB o anti-kisnerista. Martín, eh, siguiendo un poco la línea de lo que planteabas, de que no estamos hablando de polarización, sino de fragmentación, sí. ¿cómo analizás la presentación, la decisión de Cristina de presentarse como candidata, desprendiéndose también del propio PJ? pero bueno, mira yo te lo digo, lo que pienso es que el, el peronismo nunca tuvo un domicilio legal y un domicilio real en, en el mismo lugar, ¿no? Es decir, el, el peronismo puede tener el domicilio legal en la calle Mateo, en la calle, no sé avenida Belgrano, y, el, y puede estar en otro lado. si ¿sí? el, el peronismo es una fuerza transformadora, es una fuerza inquietante, tiene un nervio pragmático, un, no to, todas las características que ya es casi trillado eh, adjudicarle al peronismo, pero que son muchas y robustas y qué sé yo. En ese orden, eh, yo te diría que eh, Cristina cumple un poco una una característica que ella siempre tuvo, que fue haber vivido en tensión con ese PJH. Eh, en los años 90 prefirió, y yo creo que no se equivocó, mantenerse dentro de la órbita del peronismo, del peronismo oficial, decir, no rompió con el pj de menem y sin embargo, sobre todo en la segunda mitad, en la primera mitad no, en la primera mitad fueron bastante adherentes al menemismo, pero en la segunda mitad empezaron a mostrar este distancias con, con Menem. Y, y por otro claro. lado, una distancia también con esa estructura partidaria. Y si uno repasa el kirchnerismo, diría que el kirchnerismo vivió en tensión con el PJ. De hecho, no olvidemos que, la, que el, el gran debut electoral de Cristina es el del 2005 y es contra el PJ. Y después, un, cuando uno, digamos lamentablemente, trágicamente, Cristina eh, se queda sola digamos en la conducción, en el liderazgo, que era un liderazgo compartido de, de, del, del, del Frente para la Victoria del kirchnerismo, tras la muerte de Kirchner... Me parece que también ahí profundiza una línea donde tiene más distancia con con, con con liderazgos territoriales institucionales del peronismo con los que kirchner mantenía un juego mucho más ambiguo y, y aquí a la vez mucho más complejo y a mi gusto más interesante y Cristina decide eh, una suerte de, de, de rápido trasvasamiento ideológico y si siquiera es estrictamente generacional más bien es ideológico y sea y ajusta un poco su su relación con el peronismo a a a niveles de mayor y mucha más tensión. Se fue se produce la rebelión de masa, se produce el distanciamiento de Moyano, se produce una política de hostigamiento casi permanente sobre Soli, que después resultó el candidato, es decir, ahí hay, hay una cantidad de cosas que, que que uno diría están y tienen una coherencia interna con la decisión frente al desafío de Randazzo de romper con ese con, ese, con el PJ y por otro lado, esto es una cosa que yo diría en la dinámica lógica de Cristina esta ruptura se inscribe así, con, con, con toda claridad y por otro lado, la conveniencia política se verá en las elecciones, yo creo que el peronismo las rupturas son tra son tradicionales, no no es que Cafiero también rompió con el peronismo en los 80 y a la vez fue quien mejor lideró una renovación y una eh, digamos, un ayornamiento democrático del peronismo en los años 80 ¿no? que fue muy necesario para Pues sobre todo por ribetes autoritarios que tenía el peronismo. Entonces, me parece que es una característica también de la dinámica peronista, ¿no? O sea, no, no lo veo como una cosa trágica. Después, obviamente, las elecciones, eh, si gana, si gana por mucho, y, y eso le puede, eh, le, le, le dará la razón. Y sin embargo, aún ese triunfo, aún el triunfo de Cristina, en la provincia de Buenos Aires tiene eh, que ver y tiene que verse ¿Cómo ella después, desde ahí, si sí es capaz o no de constituir una plataforma que recupere un liderazgo nacional? El peronismo está muy conurbanizado. si El peronismo, el peronismo todo lo que discutimos es qué va a pasar en el peronismo bonaerense. Diría más, todo lo que discutimos es qué va a pasar en el peronismo del gran Buenos Aires, que es un lugar de concentración demográfica enorme, pero de, pero que ahí te, te, es casi achicar la nación para agrandar el peronismo, ¿no? con urbanización Podríamos pensar en una suerte de doble vector, tensar hacia adentro del peronismo para salir hacia afuera y desafiar incluso estas afirmaciones que el propio Massa decía de la polarización de los votos termina fortaleciendo al propio Macri. Y bueno, un poco sí, yo a veces pienso que en esta elección todos se adjudican el éxito, porque... El, el ahora estaba escribiendo una cosa en un, algún artículo pensaba para el gobierno fragmentó el peronismo para cristina fragmentó el antiquisnerismo para Massa se fragmentó el voto grieta porque por incluso por randazo entonces todos pueden sentirse este parte de, de, de una especie de ingeniería exitosa y veamos lo que hay me parece son tendencias más o menos claras eh, hacia candidatos que tienen potencia ¿no? y además digamos una cosa los dos peronistas con más volumen hoy hoy no importa más eh, allá las simpatías o no terminaron siendo cristina en primer lugar diría yo en, eh, y, y masa los dos son bonaerenses y los dos mantienen una distancia total o una distancia grande con el peronismo con el pj ¿no? con, con, con, con la suerte de vaticano peronista bueno eso habla de algo no es decir, evidentemente en algún sentido son liderazgos eh, más de, de, de opinión pública más más ligados a la sociedad y corrientes de opinión y son menos son son liderazgos no partidarios los liderazgos muy partidarios eh, se, para mí para mi gusto muestran como pasó con dualde que lo era que se resecan un poco por dentro no uh -huh. o sea, A mucho partido le pasa como a los radicales no si y si, si, Se quedaron con el partido y se olvidaron de la gente. Bueno, el peronismo tiene la característica distinta, se ¿sí? queda con la gente y se olvida del partido. De hecho, esto que estás comentando, Martín, pasa por los nombres, ¿no? Ya no no, no sabemos ni siquiera los nombres de los partidos a los cuales podemos llegar a votar, como también claro. un tema de la nominación que ya habla de esta fragmentación o este no conveniente uso de los nombres viejos, ¿no? Claro, y además cada distrito es un mundo, porque esta, esta fragmentación... En, hay que ver después cómo juega en la ciudad, donde, qué sé yo, Cambiemos vivió lo que vivió el peronismo en la provincia, ¿no? Es decir, se, se, se, nuevamente se, se desdobla en, en, en, con una figura tan, tan polémica e inquietante para ellos que es Martín Lustó, ¿no? Que es como el Maza de, de Cambiemos, ¿no? Es decir, que, que una suerte de ruptura por dentro y que, y que amenaza comer eh, votos, ¿no? Si Lustó es, un, es casi una figura... Yo creo que lo estoy más, deberían sentarse de verdad a negociar porque han hecho casi un camión en espejo. <risa> este, pero sí, cada distrito, ¿no? Y andá a dibujar, yo lo traía pensado, se puede hacer, ¿no? Es un esfuerzo eh, culocilla un buen rato, pero andá a armarte un mapa del peronismo nacional este hoy, ¿no? Es decir donde hay gobernadores que están entre digamos que, que están casi es decir, casi en una casi en una suerte de confederación de, de De, de, poderes, de poderes locales, parece el peronismo, ¿no? Porque en cada, cada peronismo hay que ver cómo se ubica, con cuánta mayor o, o no o cercanía, aproximidad eh, cercanía, o con el gobierno, o con Cristina, o con alguna otra figura, ¿no? Martín, eh, en el ámbito comunicacional, ¿ves algo distinto en Cristina a partir del acto de Arsenal más el video del panadero, digamos? Sí, a mí me parece que lo, me parece que, lo que hay es que Cristina finalmente asumió un sentido común que se ha vuelto un leitmotiv de, su, de, de la discusión con Cristina, que era la discusión de la comunicación. La, el kinerismo nace con la discusión de su propia comunicación, ¿no? O sea, siempre se dijo que había una dificultad, que combinaba una dificultad grande por no te, por no saber a veces romper eh, la comunicación con su propia audiencia, ¿no? Como engolosinarse en la... Eso estuvo presente desde el principio. Este, me parece que Cristina, en algún sentido, sabe qué bueno que no primero que no tiene que las chances no son infinitas que, que tienen que, que la sociedad la colocó sobre ciertos límites muy difíciles eh, digamos muy desafiantes ¿no? como como es el hecho de esta segmentación del voto, entonces bueno está haciendo lo que hace cualquier político lo que pasa es que si Cristina rompe su propio dogma hace más ruido no que lo que puede hacer cualquier otro político es romper el dogma, es decir, cuando cuando Macri se sentó en un acto en Costa Salguero y dijo, vamos a respetar a Aerolíneas también hubo ruido, porque era como decir voy hacia el centro te vengo a decir que no te voy a quitar ese famoso discurso que después se repitió tanto, bueno, Cristina está haciendo algo parecido en qué sentido, tal vez no tanto en el contenido de fondo de ese discurso pero sí en las características ¿no? de, de, en la forma bueno, en forma y contenido no, no son tan separables pero está diciendo... Eh, bueno, este, para un argentino no hay mejor que otro argentino más que para un quinerita nada más que otro quinerita ¿no? mm. Martín, la represión el otro día en la 9 de julio, ¿te parece un guiño de Cambiemos a su núcleo duro de votantes? Me parece que es algo más que eso me parece que eso ya está, me parece que es una exploración de una hegemonía por el orden, que me parece que es un, uno de los ejes te diría el eje de este gobierno el eje es el orden y ese orden tiene muchas formas es, es la lucha contra las mafias Le, fíjense hoy la noticia de Vidal, la intervención de eso de ahora no me sale la palabra, pero una, una intervención sobre una de las tareas de la policía bonaerense eh, la conducta, de, el cacherismo antes, antisindical eh, del gobierno de Vidal, por ejemplo, habiendo elegido a Varadel como como villano en todo este año que le, le trajo mucho rédito eh... Y en ese caso también la, la liberación del espacio público, de la circulación de las calles, eh, todo eso me parece tiene una coherencia, como su relato. Es decir, bueno, eh, no, no hubo economía, habrá orden. ¿Hay orden para que ¿Hay orden para que venga la economía? ¿Hay orden porque el orden es nuestra obra pública? ¿No? Porque si hay orden, si o sea, si sobre las calles montamos nuestro metrobús, eh, sobre las calles montamos un, una nueva tecnología de seguridad, en fin eh tiene muchas capas ese orden, ¿no? Casi diría que es como su, su economía, su economía estatal. es ese orden, ¿no? Es si recuperamos rutas, recuperamos intervenimos en las villas eh, y me parece que eso es puede lograr una hegemonía porque me parece que el discurso del orden, como todos sabemos, eh, si el garantismo es un voy a decirlo en un en un modo chicanero y reducido, pero digamos, el garantismo es un lujo de Palermo digamos eh, y con esto lo, quiero decir no creo que una la, la demagogia punitiva que, que puede ensayar el gobierno que es también una que una forma que ensayó masa tiene una gran fuerza casi policlasista no o sea mucha gente está de acuerdo con por eso y mm. Martín, lo último, eh, ¿te parece que usamos mal las pasos Porque lo que venimos charlando es, las PASO debería ser la manera en la cual eh, un votante dirime entre una tensión adentro de un partido, dos expresiones en el marco de un mismo partido, y sin embargo siempre estamos como mirando 2019 o haciendo una suerte de, de encuesta. ¿Es un mal uso ese de las PASO? Puede ser el mal uso de una buena ley, porque me parece que el, el nacimiento de las PASO eh, intentaba eh, morigerar un una tendencia que dejó el 2001 de, de, de, de fragmentación casi extrema de la oferta ¿no? si cada político con el derecho a, armar, a fundar su partido su, su pequeño mucho yo lo recuerdo en la ciudad no mucho mucho partidito eh, y me parece que jerarquiza la política y jerarquiza el esfuerzo partidario que es el esfuerzo de la política más colectiva eh, fíjate lo que le pasó al fit es la izquierda trotskista que, que uno clásicamente diría que era la izquierda que tendía la fragmentación, terminó siendo un frente que tiene además una capacidad de, de, de medición de cuándo le conviene el aspaso y cuándo no. fíjate que el FIT tuvo unas pasos súper interesantes en 2015 y sin embargo en 2017 se plantean la unidad. Entonces es una herramienta la política. Ahora, si todos se plantean la unidad y si no hay paso y todos niegan las pasos es como votar dos veces lo mismo. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, uno diría que es inútil. Bueno, pero es la ley, qué sé yo. Habrá que pensarlo. En tu caso, bueno, si, si esto se mantiene así, este, no por el gasto, porque las la discusiones sobre el gasto de la campaña me parecen una pavada. ¿Por qué te parecen una pavada? Bueno, qué sé yo, mí, me parece que el gasto... De la, si, primero, si me dice eso, no sé, la, la, la recostás ese dato sobre el PBI es irrisorio. Segundo, me parece que la política no es un gasto. La representación no es un gasto. ¿Por mm. Entonces bueno, si ahora si no sirve, sí, tampoco pastía manteja el techo, ¿no? No estoy diciendo. <risa> digamos, pero si no sirve, si, si la política, pero bueno, las leyes es como Es como si dijera Es, es, es un comprometido es una contradicción muy básica si, si existen los semáforos si nadie lo respeta no hay que borrar los semáforos bueno ahora que vienen todos los spots de campaña nosotros nos tenemos que poner a pautar a todos los candidatos te invitamos acá a compartir el gasto ¿no? ah no no está bien está bien <risa> sí, gasto sí, de no. tiempo <risa> no, ya lo sé ya lo sé es un embole pero bueno qué sé yo este bueno pero tal vez tal vez hay, también puede ser una ley que tuvo un un ensayo original uh -huh. y que generó una cultura política de mayor unidad o mayor encuentro eh, y bueno, a lo mejor tal vez uno diría cumplió su misión histórica pero bueno, no sé no sé si se legisla si no se legisla con fecha de vencimiento digamos. Uh -huh. siempre se legisla como grabando en la piedra ¿no? uh -huh. Martín, gracias por este contacto te mandamos un abrazo un abrazo enorme chicos, muchas gracias a ustedes